Minuto 3, el fuego la ha consumido. Es una combustión humana espontánea. No se sabe exactamente cuál es su origen. Y sobre su origen, sobre sus causas, hablamos esta noche en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Joseph muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues, pues aquí estoy. que muy quemado. Era, era justo, justo lo que te iba a decir. O sea, que, es que huele, ¿eh?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 Eh, no hay ni una sola filmación, sí hay testigos directos, ¿eh? de, cómo, de cómo, esos uh, fuegos se se han eh, prenden, describen llamas azules, describen una especie de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 Pues, eh, eh, primero eh, restregándose los pantalones, prender los pantalones. Bueno, pues bueno, después, bueno claro. Que está es que, no, hace, Estamos final, de gente que se ha que Bueno, mientras vale. todo esto... Ocurre, Hay que poner humor claro, a todo. Empiezan a quemarse todos los dedos. Tiene todos los dedos de la mano de, con, con llamas azules, ¿no? Pobre eh, y entonces... Tenía, se le ocurre... tenía mucho gas interior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 Un placer. Hasta mañana. Hasta mañana.